Hola, buenos días. Bueno, es un día más de lucha para nosotros. Eh, como hospitalario, reclamando siempre lo por un salario digno y a veces también para una canasta básica. Y acorde a nuestro sueldo también, que no son los adecuados, como dice la canasta básica, que vale 385 mil pesos. Hay gente que gana 200 mil pesos. Pero bueno, es un día de lucha más y estamos en el centro de Andreanis con unos compañeros acá y vamos en la jornada hospitalaria y una plan de lucha más para nosotros, porque llevamos tres años en la calle y sin ser escuchados, y, y acá estamos con los compañeros Leo y una de la red también de la comunidad, y estamos esperando a nuestros más compañeros de nuestro centro de salud que ya están vienen en el camino. Bien, realmente alarmante la situación que están eh, se está viviendo en los distintos centros de salud, en los hospitales también de la provincia, eh, que va desde faltantes de medicación, bueno, faltante de insumos básicos para poder eh, realizar la correcta atención, por supuesto, de salud. Vamos a hablar en este caso también con Alejandra, que bueno, estuvimos en diálogo ayer donde nos comentaba un poco todas las problemáticas que están teniendo y el día de hoy eh, una nueva jornada de paro, como bien decía Ramón, esperando también a los demás compañeros que se van a estar acercando aquí en un ratito. Buen día, Sofía, y a todo el equipo y el la audiencia de Radio Encuentro la Comunitaria. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y con nosotras en esta nueva lucha, como decía nuestro compañero Ramón, de los tres años que ya lleva buscando reivindicación en todos los aspectos del... El el reclamo de salud pública, estamos muy contentos y contentas porque hay un alto acatamiento de la medida, se comenzó la jornada en este centro de salud del, del barrio La Valle, que corresponde a un área programa muy extensa de varios barrios, con muchas necesidades insatisfechas, con muchas carencias a todo nivel, por ese sentido también nosotros llevamos adelante la lucha, no solo por lo que nos corresponde, por derecho como trabajadores, y trabajadoras, sino también por los derechos que le corresponden a la comunidad en lo que implican eh, todo lo que tenga que ver con el trabajo eh, por la salud pública, colectiva, universal y con un alcance amplio. Bien, ¿cómo se viene entonces en ese sentido? no Pensando quizás en, en los vecinos y vecinas de aquí del barrio que capaz se acercan el día de hoy bueno, se encuentran con este paro, ¿pueden dialogar con ellos y comentarles un poco más sobre la situación? Previamente eh, se habló y de hecho la comunidad está muy compenetrada con los reclamos de salud, tenemos un gran apoyo, un gran respaldo y respeto, por lo tanto no, no, no somos objeto de ningún tipo de crítica, sino al contrario, como se podrá ver, hay apoyo aquí de la red que son representantes de la comunidad y de las organizaciones que trabajan en los barrios, así es que en ese sentido la comunidad, vecinos y vecinas son más respetuosos del trabajo que a veces las mismas instituciones y las autoridades que desde hace tres años, como venimos repitiendo, no escuchan, no observan, eh, no toman cartas ni herramientas en el asunto para hacerse cargo de las responsabilidades que les competen. El sistema de salud actual en todo Río Negro está sostenido por el trabajo cotidiano de todos los equipos de salud, tanto hospitalarios como en las salitas de cada barrio. Pero realmente alarmante, recordemos que una de, bueno, uno de los planteos que tienen, uno de los pedidos que tienen eh, puntuales también el día de hoy es eh, justamente ser llamados a, a una mesa, ¿no? una mesa de salud para poder dialogar estas cosas, cosa que no está ocurriendo. No, no está ocurriendo, Ella lo presentó Marisa eh, personalmente, presentó el documento, se ha llamado, por supuesto, a mesas de diálogo de, de, para compartir y para llegar a un acuerdo que sea acorde al reclamo, acorde en todo aspecto. ¿Eso qué quiere decir? Y acorde a que sería trabajar por un... vendría a ser por algo convenio sectorial, que nosotros somos hospitalarios... Y trabajamos con personas. No lo pueden representar otros gremios que trabajan en conjunto. A eso vendría a ser la diferencia de lo que convenio eh, sectorizado. Bien, pensando justamente en los trabajadores de la salud pública hospitalarios. Exactamente, es eso. Bueno, eh, van a continuar entonces eh, recordemos bueno ya están llegando también compañeros y compañeras no solamente de, desde los centros de salud desde el hospital sino también como bien decía y alejandra eh, algunos de los integrantes de la red barrial que funciona aquí también en el cap Andriani, que vienen a acompañar por supuesto el reclamo porque como bien decía no es solamente eh, para los que trabajan en la salud sino también para quienes eh, integran no tienen que venir aquí y, y tienen, necesitan eh, ser atendidos correctamente eh, cosa que justamente El personal intenta hacer, pero cuando hay falta de insumos básicos se complica bastante. ¿Cómo va a continuar la jornada? La jornada, todos pero los compañeros y vamos a decidir si vamos a salir manifestación a la vuelta del barrio o vamos a hacer una asamblea acá. Bien. Pero, ¿Se invita entonces a la comunidad a apoyar. Exactamente están apoyando la red del barrio, así que estamos esperando los restos compañeros y los centros de salud que llegarían a las 11, Ya los avisaron, así que estamos. Bueno, importante también eso, ¿no? Que esta vez la asamblea no se está realizando en el hospital Sati como en otras ocasiones, sino que se está llevando a los barrios. Sí, sí, es la única manera también de llegar a la gente más profundamente porque por ahí es difícil llegarse al centro. Entonces vamos a empezar a trabajar distintos barrios de la comunidad para llegar más a la gente y recibir el apoyo de la comunidad también. Porque esto también es para un bienestar para todo en sí.